¿Cómo están? Muy buenas noches. Hola Rosario, hola Gran Rosario, la Argentina, hola México, Colombia, Puerto Rico, Brasil, Venezuela. Eh, son tantos los países que, que se llegan a, a lo que es boxeo boxeoplaneta.blogspot.com y tantos los que escuchan a través de www.radiogranrosario.com.ar que uno no puede menos que saludar de esa manera. Hora 25 minutos, empezamos un poquitito más tarde hoy. Eh, estoy junto a mi amigo Damián Casino, tratando en la medida de lo posible de conciliar qué es lo más jugoso, qué es lo más importante que tiene el boxeo a nivel nacional, a nivel internacional, y por supuesto, como siempre, tratando de hacer algunos análisis, dar algunas opiniones acerca de, de los últimos ...festivales que hemos tenido la posibilidad de ver... Eh, ...repasando lo que tiene que ver también con la historia... ...y por supuesto con la consigna habitual... ...los va a saludar, en el rincón azul estoy ubicado yo... ...y en el rincón rojo, mi amigo Damián Casino, ¿cómo estás Damián? ¿Cómo te va Luis? Eh, bueno, muy buenas noches... Eh, ...el gusto sí. de estar aquí comenzando un nuevo programa de Boxeo Planeta... ...edición 21... ...edición 21... Y bueno, como siempre la alegría inmensa de contar con, con la gente que nos apoya Así es eh, Olimpia Deportes, Recapados Niso, sí, eh, Broyo, Representaciones Vigía en Rosario Bueno, los amigos que siempre dan una mano a este espacio de boxeo Que es para, para todo el pugilismo rosarino Y para que todos tengan las puertas abiertas en, en este lugar Que es de todos los, los deportistas rosarinos Además, decimos que estamos en una prestigiosa emisora con un gran alcance, es la 88.9, Radio Gran Rosario, lo que nos permite, cuando hacemos la consigna, verificar que nos escuchan desde Puerto San Martín, de, de Fray Luis Beltrán, de Capitán Bermúdez, eh, de Villa Gobernador Galvez, de Arroyo Seco, y por supuesto, están aquellos que vía internet nos escuchan, principalmente hay mucha gente de México y mucha gente de España. Eh, por supuesto, porque nosotros damos el parecer de los boxeadores argentinos, porque todo el mundo sabe que esta es la tierra de, de Carlos Monzón, esta es la Argentina de, de, de los grandes campeones de todos los tiempos, aquellos que incluso no han nacido en la provincia de Santa Fe, de, como Oscar Natalio Ringo Bonavena, esta es la tierra de Gregorio Peralta, la tierra de eh, Víctor Emilio Galíndez, de, de, de Nicolino Loche, de tantos grandes boxeadores que a través del tiempo fueron marcando páginas realmente brillantes, como la de Sergio Víctor Palma, que estuvo en los micrófonos de Boxeo Planeta. Y por supuesto que nos dedicamos en principio a la consigna, que esta es muy simple, tiene que ver con el último fin de semana. Eh, y decía el colega Walter Vargas en un editorial del diario Olé, eh, que realmente me ganó de mano, eh, qué bien boxea Jessica Bob. La chica de Oriunda de Wilde. Boxea muy bien. Es más, podría haberlo hecho todavía mejor de lo que lo hizo en la última presentación. Ante una rival que si bien estuvo limitada en algunos aspectos, que fue muy vertical y demás, uno la ve moverse a Jessica Bob y dice, indudablemente nació para esto. ¿Sabes qué es lo que preguntamos para que te gane la remera? Gentileza de Olimpia Deportes. ¿Cuál es el apodo de Jessica Bob? La chica nacida en Wilde, la rubiecita que deberá cortarse el pelo porque tenía problemas con el cabello, cada a dos por tres, eso claro, distrae eso, al boxeador. Siempre está ¿eh? bien preparada con el, con el es peinado. Es cierto, esta vez parece que el, el coafer no estuvo todo lo feliz que corresponden para estos casos. Olimpia Deportes, que nos da la posibilidad de regalar una remera, te dice, muy simple, cuál es el apodo de Jessica Bob. Hoy, técnicamente hablando... Por ahí Jessica Marcos está un poquitito cerca. Pero por lo menos, para mi gusto, es la más técnica de todas las campeonas que tiene la Argentina. Ah, ¿vos querés saber Olimpia Deportes? ¿Querés meterte en el universo de lo que ofrecen? Metete en www.olimpiadeportes.com.ar. Saludos a Gustavo y a Walter. Y, por supuesto, muy contento Andrés Carvajal, es el último ganador. Me dice, me dieron una remera negra ahora con el logo de Boxeo Planeta, ah, bueno. muy bueno, van cambiando negra. los modelos y ahora comenzamos la línea negra, y por supuesto ya va a ir Nahuel Seiral, el último ganador, a buscarla, el viernes, no estaba el último estampado, así que me dijo que el viernes va, y, y por supuesto que saludamos a todos los que habitualmente nos escuchan, después vamos a dar, dar los, los saluditos. Tengo eh, con, con, con Damián, por supuesto, una, una consigna, y una consigna significa dar las vías de comunicación, Damián Casino. Bueno, te podés comunicar al 424-2769 o nos podés enviar un mensaje de texto al 156-418-262. Eh, ahí podés enviarnos, eh, bueno, lo que mencionaba Luis Parpacelli al comienzo del programa, lo que va a ser la consigna de hoy, eh, cómo se la apoda a, a la chica Bob, eh, la que tuvo un gran pasaje es este fin de semana. Sí, es sí. muy simple. Sí, vos sos hombre de Y que hizo una gran pelea defendiendo su título Mini Mosca, uh -huh. versión Organización Mundial de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo. El programa Boxeo Planeta número 21 de este 2 de febrero de 2011 21. está dedicado a la memoria de Juan Humberto Natale, quien sería ah, por no. muchísimos años un indeclinable impulsor del boxeo en la ciudad de Rosario. ¿Eh? Dedicamos esta edición a Juan Humberto Natale. Y por supuesto, cuando hay festivales muy cerca hay noches de boxeo tenemos en esta, en esta edición número 21 la posibilidad de sortear cinco entradas para el festival que se va a realizar el próximo viernes 4 de febrero en el club ciclón, ciclón Saavedra 642 y por supuesto Damián Casino le agradece y mucho a Enrique Sánchez gracias amigo eh, de a poquito nos vamos metiendo cada vez en el universo de un boxeo más enriquecido desde la comunicación y desde la promoción. Así que después Damián Casino te va a decir cómo hacemos. En la última media hora tiramos las cinco entradas ¿eh? para aquellos amigos que se van a llegar a Ciclón el próximo viernes, 4 de febrero. Estuve con Alfredo Rivero en el uh -huh. Yaro Boxing Club. Uh -huh. Él justamente fue quien me entregó bueno, toda la, la documentación de lo que va a ser eh, esta velada este viernes que ya después vamos a dar los nombres de los protagonistas de esta sí. velada amateur en el Club Ciclón. Uh -huh. eh, Alfredo Rivero hoy por hoy es uno de los promotores que está tratando de seguir adelante con este proyecto que es el boxeo amateur y profesional aquí en la ciudad. Y desde Boxeo Planeta lo que vamos a hacer, eh, junto a Enrique Sánchez también, es eh, tratar de... De ayudar en lo que más podamos, Luis, eh, porque uno lo que quiere es que se sigan realizando festivales y que los chicos puedan pelear, que los deportistas puedan tener su lugar eh, arriba de un ring como se lo merecen. Así es. Se va a presentar en esa velada una promesa. ¿eh? Eh, a uno ya, ¿viste cuando dicen de algunos deportistas esto es una joyita, una joya? ¿eh? No, no hay que arriesgarse. esas joyas pasan a ser una fantasía. Este, y a uno le da lástima. ¿eh? Y esto lo digo por Diego Chávez, a quien apodan la joya. Eh, Alejandro Daniel Cejas, de Cejas sí. eh, es una auténtica promesa en la medida que siga siendo serio su trabajo cotidiano en la medida que él no deje el estudio y que sea apoyado como sabemos que lo es, por un Luciano Plona realmente eh, inteligente capaz eh, y apoyado también por su familia eh, por supuesto que tiene posibilidad de llegar y lejos yo te, tengo los apellidos y te quiero hacer algunas preguntas Damián. ¿podemos hacer un ping pong? Dale, eh, pero déjame que te cuentes algo sí. cortito, Luis. Eh, la Asociación de Periodistas de Boxeo de los Estados Unidos uh -huh. premió eh, a la contienda del de chino de Margarita, Maidana. El guerrero chino, como sí. le llamamos yo. Eh, en la pelea que realizó frente a Amir Khan uh -huh. eh, como la mejor pelea del año 2010. Ah, la pucha. Sí, no es, no, no es un dato menor. Eh, Maidana hoy por hoy sigue estando... Eh, solicitado por las primeras figuras de, Del ambiente pugilístico De los Estados Unidos uh -huh. Justamente Timothy Bradley Después de haber ganado eh, Bueno, muy bien Ante Debon Alexander, Alexander. Eh, Lo pidió a Maidana Lo quiere pelear a Maidana Es uno de oh, los nombres sí, sí, que sí. se baraja sí, sí. Eh, En la promoción de, de las próximas peleas De la mano de Bradley y, y bueno El periodismo de los Estados Unidos Premió como la mejor pelea A uh, Maidana Camp eh, Por duplicado viene el premio de los periodistas estadounidenses Porque el, el miércoles pasado Hablábamos de eh, El premio que los periodistas le dieron a Sergio Maravilla Martínez Como mejor boxeador ¿no el mejor boxeador La mejor figura a nivel mundial Si eh, se quiere eh, Usted escuchó bien Todavía está en vigencia Mani Pacquiao Está todavía en vigencia Floyd Mayweather Sigue todavía en, Entre las cuerdas Eric el Terrible Morales Marco Antonio Barrera Eh, y muchos más está el peso pesado casi el imbatible Vitaly Klitschko eh, ayúdame que pueda haber muchos más todavía eh, el mismo Amir Khan no, sí, sí, eh, sin eh, lugar hay, a dudas hay, hay, hay, hay muchos, muchos boxeadores, boxeadores y en ese universo surge los nítido los y claro Sergio Maravilla Martínez y como protagonista de un peleón que en el que no ganó pero que el espectáculo fue inolvidable nada menos que Marco René el chino Maidá. y también eh, Lucas Matiz Que bueno, hizo una es una gran pelea entre de Marcus Chopchop Corley sí, y se sí, vuelve sí. a posicionar a nivel mundial. Una, una gran jugada de Mario Arano, de rápidamente eh, eliminar ese traspié que tuvo ante Zap Yuda sí, y ponerlo otra vez eh, al boxeador eh, chubutense eh, en los primeros planos mundiales. Bueno, ¿te, ¿te puedo hacer un par de preguntas? Dale, Luis. Eh, Sebastián Luján. Uh, bueno, eh, lo estamos tratando de, de conseguir. Probablemente hoy, si no, será para la próxima tener la palabra de él porque tiene una, una pelea muy importante. Quizás sea um, la bisagra. Que en su carrera deportiva, ya por, por la edad que tiene Sebastián, estará peleando con Héctor Tigre Saldivia ¿Qué? por los títulos del latino del Consejo Mundial de Boxeo que bueno. está en, en pertenencia de Sebastián Luján. Yo manejo una y buena también, información. Eh, va a estar en, en disputa Ajá. el título peso-welter eh, de campeón argentino. Bueno, vamos a dejar un, en suspenso esa información. ¿Cómo no? Me parece bien. Es probable que haya cambios en la planificación de la carrera de Sebastián Luján. Y probablemente, si esto se diera, muchos periodistas dicen lo mismo en todas las actividades, me dicen que si no hay un tigre próximamente frente a Sebastián Andrés Luján, puede haber un viajecito a Miami. Algo de eso también escuché. Eh, eso por un lado. Vamos a dar detalles. Exacto. En el transcurso del programa. Te hago la última pregunta, te menciono, no? te menciono Pablo Barbosa y después de lo que vos me contestes nos vamos a la primera pausa con un buen tema musical y la primera tanda comercial. Pablo Barbosa. Un gran traspié ante un boxeador eh, de muy buena técnica. Habrá que, <ríe> bueno, replantear algunos ajustes técnicos eh, para que se tranquilice un poco Pablo Barrosa. tiene todos los condimentos para ser un gran uh -huh. boxeador, un, un buen profesional, pero eh, bueno, ya empiezan a venir eh, nombres de fuste en su carrera. Sí señor. Perdió el invicto frente a, a Claudio Tapia, uh -huh. pero eh, estimo que su cuerpo técnico ya estará tomando los recaudos necesarios para replantear eh, al buen púgil rosarino Pablo Barrosa también. Bien, hay otros apellidos sobre los cuales vamos a ir charlando en, en este y de vuelta con Damián Casino. Vos estás escuchando Boxeo Planeta, desde la 88.9 Radio Gran Rosario, en Rosario Santa Fe, Argentina, para todo el mundo. Si tenés alguna sugerencia, tenés que meterte en www.boxeoplaneta.blogspot.com Ahí tenés ¿Y, si toda querés, la y si querés llamarnos ahora porque estás en Rosario o alrededores, 424-2769 es el teléfono de esta gran emisora que es Radio Gran Rosario en la 889. Y el mensajito para contestar cuál es el apodo de Jessica vos? Al 156-418-262. ¿Y cuál es el nombre, Damián, de este muchacho que nos pone en el aire y que es no. un amigazo, que tuvo no buenos reemplazos? Muy buenos reemplazos, pero que comenzamos con él y lo queremos mucho. ¿Cómo se llama este muchacho al que le vamos a decir todo tuyo, hacer lo que quiera? El chico Aníbal. Aníbal, todo tuyo. Boxeo Planeta En 88.9 estás compartiendo Boxeo Planeta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 20, 25 minutos. Seguimos aquí junto a Luis Parpacelli en lo que denominamos boxeo planeta. Eh, Déjame mandar un saludo grande no? a, a mi tío José Murcián, eh, oriundo de, de, de Bella Vista, Corrientes. Y cuando uno dice Corrientes, este, no puede menos que reconocer no solamente una provincia para visitar, para llegarse sino también este porque hubo... Gran provincia de la pesca. Gran provincia de la pesca, exacto. Y, y siempre me hace acordar a Cachito, campeón de corrientes, el tema ah, que más queremos canción. los dos, eh, que lo hace Peteco Carabajal. El abrazo grande para un fanático del boxeo como José Murcián, que es mi tío, por supuesto para mi tía Mimito, a la familia, eh, y para toda la muchachada de, de, de Chesortu que nos escucha siempre. Y también me agradecieron y mucho la gente de de Rosario Central, donde ya, ya nos vamos a llegar porque los lunes, miércoles y viernes de 17.30 a 21 horas en el Gigante de Arroyito se hace boxeo, se enseña boxeo podés practicar boxeo y también a la gente de New Soul Boys, que el lunes, miércoles y viernes, 18.30 a 21 el profesor Marcelo Núñez eh, en lo que fue la vieja administración en ese espacio también eh, cultivan el boxeo ¿eh? una actividad que indudablemente nosotros apoyamos porque es uno de los lugares donde la gente ocupa Su tiempo en algo sano. Eh, dos pares de entradas para noches de boxeo en ciclón. Llamamos al número. 424 2769. O nos podés enviar un mensaje de texto al 156 418 262. Mejor el mensajito para que nosotros te podamos decir por dónde la podés retirar. ¿eh? Porque si llamás de, hasta que termine el programa, eh, lo tenés que hacer, eh, lo tenés que retirar aquí en la radio. Y si no, nos dejás el mensajito para que podamos de alguna manera encontrarnos de aquí al, al, al viernes, al mediodía, para que puedas ir a La Velada, que organiza Alfredo Rivero. ¿eh? Y de paso aprovechamos. Le ¿no? damos un abrazo grande a la gente del Rosarino, Boxing Club, a la gente del Niaro, a la gente de Luciano Ploner a la gente de La Ferrara, a de Luján, la gente del Puma eh, este, y, y a todos los gimnasios de la ciudad de Rosario. No, lo que es bueno Luis es que eh, cuando uno se, se encuentra con, con amigos de, de otros gimnasios uh -huh. en diferentes festivales, eh, el apoyo grande al programa, ya, ya se, se conoce el programa... Eh, los amigos del box lo, lo están escuchando, eh, nos están dando su parecer, nos están eh, otorgando ideas, que Por eso supuesto. es lo que lo que sí, hablábamos sí, sí. contigo, es que, que nos den ideas, eh, nosotros desde este lugar lo que queremos es generar... Sí, sí. Para hacerlo eh, crecer de alguna manera. Claro, seguramente, lo sí, que queremos es eh, ayudar al pugilismo rosarino, eh, humildemente desde aquí, si claro. se pudiera a nivel nacional, internacional, eh, sería Después bárbaro se porque... Esto. Eh, también Boxeo Planeta, eh, gracias al, al blog, eh, se escucha en diferentes partes del mundo. Vos lo, bien lo enunciaste al comienzo del programa. Gente de México es la que hoy por hoy está escuchando el programa grabado, por la diferencia horaria, uh -huh. pero encuentro muchos comentarios en el blog. Y, y bueno, a ellos le interesa saber del pugilismo aquí de la República Argentina. Eh, sin duda, porque Argentina tiene un lugar de preferencia dentro que es la historia. Grandes pugilistas han formado parte de... De, de, de, de, digamos de históricas peleas y, y, y han brindado campeones realmente de quilates y por supuesto que todo el mundo quiere estar al tanto ¿no? de las figuras de, de Argentina y donde se hace boxeo que es otra cosa que hay que destacar también en muchos y muchos lugares de la República Argentina se hace boxeo este, y se han abierto nuevos gimnasios de boxeo la provincia de Buenos Aires está marcando realmente el paso en ese sentido el, el, el arquero de fútbol, el, este chico Migliore en Ramos Mejía Dicen que ha abierto un gimnasio realmente espectacular, muy bien armadito. Bueno. Este, y bueno, es un buen refugio para, para todos aquellos que quieren encontrar una salida a su vida. Nosotros lo que vamos a pelear siempre desde este micrófono es por dar nuestra verdad, nuestra observación, nuestra apreciación. No somos los dueños definitivos de la verdad. Simplemente vamos a marcar qué es lo que vimos. ¿Qué pedimos? Que los festivales sean lo más serio posible, cuidando al pugilista con jurados que tengan buen tino a la hora de marcar las tarjetas, con árbitros prudentes que sepan cuándo es el momento de parar un combate y al pugilista le pedimos que su segundo hogar sea el gimnasio. Sí, lo que ¿Mm? esto se resume en cuando uno hace un festival es que se haga con sí. responsabilidad. Sin duda. La responsabilidad incluye eh, bueno, la, al boxeador protegerlo, mm -hmm. que pelee con... Con boxeadores de su talla, de su peso, claro, de su equivalencia. Con un equ exacto eh, la equivalencia que haya buenos jurados, eh, sí, que sí. bueno, que suba un buen árbitro al ring, que es el, sí, el hombre que cuida la humanidad del boxeador, por supuesto, eh, quien rige todas las, las reglas que el boxeo tiene sí, arriba seguro. del cuadrilátero. Entonces, lo que mínimamente sí, se sí, pide sí. cuando, en este caso, Rivero hace un festival. Eh, yo le comentaba el otro día, Rivero Hay que hacerlo con responsabilidad Es difícil sí, sí, sí. Eh, hacer un festival Todos estamos ah. de acuerdo de que hacer boxeo eh, Cuesta mucho No hay mucho apoyo a nivel económico uh -huh. Pero mínimamente La gente que ha seguido sí, el boxeo sí. Desde siempre es la que quiere, bueno, que se haga con responsabilidad. Y eso es lo, es lo por, por lo que luchamos ah, en este programa, Luis. No, indudablemente, incluso en la presentación del gimnasio uno no pide lujos, eso sería una tontería, una torpeza de nuestra parte. Pero sí un gimnasio, un, un digamos, un cuadrilátero, bien armadito, bien presentable. Estoy contento porque en el último festival que hizo Alfredo Rivero fue uno de los mejores por la continuidad de las peleas. Hasta el boxeador mejor vestido, mejor ataviado, sí, sí. Amen, lo hace, le justifica al aficionado haber pagado una entrada. No, Entonces uno se entusiasma que... más y le da ganas de, de seguir promocionando esto. ¿eh? Bueno, Te pues... hago una pregunta. En Supermosca OMB, Omar Narváez, ¿cuánto y contra quién pelea? Omar Narváez se va a estar presentando el 12 de... El 12 de febrero 12 me de pusiste febrero. acá. Sí, sí. Sí. Eh, ya pronto Omar eh, el Huracán Narváez va a estar sí. defendiendo en su provincia natal en, en Chubut eh, la pelea con el mexicano. Con Víctor Saleta. Víctor Saleta. Eh, Saluda no a es, todo el pueblo no mexicano no es un que escucha. ¿eh? De fuste, pero es lo que se está criticando un poco ¿no? Omar Narváez. Pero no es eh, culpa, muchachos, de Omar Narváez. Lamentablemente Omar Narváez eh, está dirigido eh, por un promotor que es quien le consigue las peleas. Omar Narváez es boxeador, ¿Eh? no es eh, la persona que consigue a sus rivales ni que elige corre, rivales. Corre por cuenta y cargo de quien lo dice. Sí, Pero Omar por Andrés ahí, Narváez... Estoy escuchando por ahí, sí. Luis, eh, no es la primera vez que lo, lo siento, es que dicen que Omar Narváez no pelea con nadie, que ya sí. no tiene edad para... E intervenir en las mejores veladas de Las Vegas y no es así. Omar Narváez está para pelear sí. en el primer tiene, nivel tiene, mundial. Tiene bagaje técnico, tiene, tiene que estar peleando en Las Vegas, en los Estados sí. Unidos, frente a los mejores. El problema, muchachos, es el promotor. Bueno, yo quien te... no yo quiere quiero... arriesgar más de la cuenta, pero Omar Narváez ya está para sí, arriesgarlo, para redondear un... años. para Entonces, redondear una gran peorle, carrera. Claro. Y sí. también, Luis, para que tenga su oportunidad económica. Sí, para que dé el toquecito no. final que Él consolide. Él armó su gimnasio, sí, sí. ya tiene su gimnasio propio, allá en Chubut, eh, sí. un gimnasio muy bien montado. Pero yo... Omar Narváez no, tiene una, no hizo una diferencia económica. No quiero... Entonces hay que arriesgarlo. No, claro, ¿eh? no poquito. quiero ofender a nadie, pero yo quiero que vos me contestes esto. En manos de Arano, Omar Andrés Narváez, ¿hubiera hecho más y mejores peleas y mucha más plata? A mí me parece que sí, porque eh, hoy por hoy es la persona que mejor conectada está y es la que mejor está vista desde los promotores de sí, los sí. Estados Unidos. Bien, ¿eh? bien. Tiene muchos eh, allá Seguro. muchas sociedades con, eh. con la gente de Golden Boy. Hoy por hoy está también trabajando con DirecTV. Es decir, eh, tiene televisión, trabajó en Space. Claro. Eh, en, en todos lados ha quedado eh, bien parado Mario Arano. Bueno, Entonces... Sí. Eh, el cotón eh, Juan Carlos Nadeco eh, se fue con él porque quiere claro. su posibilidad a nivel mundial y el, nivel, el mejor nivel, Luis no. le, sí, sí, sí, yo sí, lo sí. digo siempre, lamentablemente porque me gustaría que también aquí estuvieran las grandes veladas, pero históricamente, bueno sí, sí, eh, sí, la sí, meca sí. del boxeo es allá en los no, Estados Unidos dudas, ¿eh? no entonces no a Omar dudas. Narváez es lo que se le pide, es eso si usted disiente con lo que nosotros estamos diciendo le vamos a respetar su opinión, porque eso tiene que ver con el, con, con el concepto que nosotros comenzamos a hacer este programa. Hágalo al 424-2769, o métase y opine en el en, blog, que opine en el blog, blog? oxioplaneta.blogspot.com, pero nosotros consideramos que en manos, por ejemplo, tal vez de algún otro, a nosotros nos ocurre Arano hoy, porque Arano tiene la imagen del máximo representante argentino, y no sé si de Sudamérica o Latinoamérica, en cuanto a su capacidad para la organización de peleas sí, sí. y por los pugilistas que están al lado de él. Y, y por los convenios que tiene a nivel Esa. mundial con diferentes sí. promotores. Si te puedo hacer una pregunta, yo te mencioné sí, vale, un mediano que había visto y vos me trajiste una noticia que a mí me parece que... el 26 de marzo, Dimitri Piroc, un mediano con unas cualidades enormes, con una pegada de poder, se va a enfrentar... A la bestia Maciel, al hombre que creo que es del oriundo de la zona norte, allá de Bulón en Buenos Aires. Para mí, esto es poco menos que suicida para el púgil argentino. Esta pelea se haría en Rusia. Mi amigo Dimitri Pirog me dejó con la boca abierta a mí y a otros. Si sí, vos me comentaste que era un, un gran boxeador, yo no lo he visto pelear, pero me Pucho. parece que, bueno, por la referencia tuya y y sé de tu apreciación sí, muy yo. buena con, con el boxeo, digo, me parece que está saltando no, escalones no, eh, no. Javier Maciel. No sé cuánta plata eh, va a cobrar este muchacho, pero... Claro, pero Opa. bueno, hay que ver si... Bueno, posibilidades son posibilidades, pero sí. me parece que estos saltos de escalón no le hacen bien al, al pugil no, no. argentino. Pero para bueno, mí... También tam, eh, sí, se sí. menciona una posibilidad para, para Mauricio Muñoz, Mauricio ¿Eh? Muñoz. Ajá. El primero de abril va a tener su chance mundialista. Un, un chico que ha hecho muy buenas peleas aquí sí. en la Argentina, pero no ha tenido roce internacional. Y hoy por hoy se lo baraja con el nombre de Toshihaki ni Shijioca ¿eh? la sí, pelea que va a ir en Japón Disculpe usted si no está Japón. pronunciado porque ni yo ni él sabemos japonés, poner, pero bueno Es difícil ¿sí? pronunciar sí. estos nombres Aníbal a lo mejor lo hace mejor que nosotros pero no, bueno No, es, es complicado No, él dice para que tampoco ¿eh? dice que tampoco no. bueno. Te recuerdo la consigna ¿Cuál es el apodo de Jessica vos? Ah, pero es fácil vos siempre traes consignas ¿Eh? fáciles? Bueno, Después pero uno quiere que todo el mundo meta los mensajitos y se lleve la remera Exacto Porque qué gentileza de Olimpia Deportes? Olimpia Deportes ¿Vos querés que cabezales? Olimpia Deportes ¿Querés guantes? Bolsa Todos los elementos para el boxeo, o los deportes de contacto, se dan el lujo hasta de que si vos tenés una hija que le gusta la danza, también ahí puede comprar productos de primerísima calidad. Gustavo, Walter y toda la muchachada te atienden bien y si querés saber cuál es el universo de productos que tiene, www.olimpiadeportes.com.ar Mendoza 1028 424 5543 ¿Eh? Este, a, a que me deben la remera para mí che todos tienen nah, en realidad me la dieron lo que pasa que me quedaba chica yo me, se me fue un poquito la mano con, con el lechoncito el fin de semana pasado <risa> con las empanadas yo viste no me doy cuenta y Hay que soy un tengo an... ¿Cómo es? se dice ansiedad oral viste entonces cómo quiero resolver mi problema con la comida eh, crees que nos metamos con lo viste que Bradley la... y Alexander sí eh... qué viste Eh, vi un Alexander Mezquino, uh -huh. que no hizo mucho. Eh, no, no tenía por qué mm, desarrollar e ese tipo de pelea cuando ha hecho grandes combates en. teniendo grandes roces en los cruces en ningún momento arriesgó más de la cuenta sabiendo sí, sí. de que venía perdiendo la pelea ante Ajá. un Timothy Bradley que no tiene gran poder de puños no es un hombre noqueador pero sí pega un hombre justo. que pega muy justo un hombre de una técnica eh, muy depurada buen recorrido los golpes eh, sí. trabaja desde todos los ángulos eh, se enfrentó a un Alexander sí. que no le dio gran trabajo eh, mezquino sí. eh, contragolpeando sí veloz Pero con justicia también Pero no dañando la humanidad De Timothy Bradley Que ganó, yo lo titulé en el blog Caminando eh, Se sí, llegó sí. ahora Timothy Bradley con eh, Habían unificado eh, eh, Timothy Bradley era campeón De la Organización Mundial oh, de Boxeo oh. eh, En la categoría super ligero, uh -huh, super ligero Categoría de nuestro Chino Maidana uh -huh. Y Alexander Era poseedor de la corona eh, super ligero del Consejo Mundial de Boxeo que la dejó en manos de, de Bradley que ahora baraja nombres, Luis. Eh, lo quiere a Pacquiao, lo quiere a Mayweather y también, bueno, nombró a Maidana eh, como primer sí, sí. nombre lo quiero a Maidana porque Maidana ya es un claro. boxeador que Ajá, quieren medida. Quiere medida, sí. Lo, sí, lo tira, sí, sí. Eh, debatíamos con, con Enrique, Enrique Sánchez, Sánchez, nuestro amigo que sabe sí. mucho de boxeo, la de la actividad, y bueno, él tiene, tenía su apreciación, no, no le gusta mucho el chino, pero, pero cada yo vez, decía sí, que sí. el chino despierta algo arriba del cuadrilátero, vos sí. sabés que puede por ahí venir peñe, perdiendo sí, por sí, puntos, sí. y mete esa mano Luis, ah. el noqueador siempre tiene eso. Okay. Como charlábamos contigo cuando en aquel décimo round lo tuvo lo al borde del knockout sí, sí, Amir Khan. Sí. Que hubiera sido histórico porque venía a recibir una mano infernal a Liga en la primera vuelta. Bueno, Las tarjetas pero, de, sí. de la pelea Bradley-Alexander fueron 97-93, 96-95 y 98-93. Todas a favor de sí. Timothy Bradley. No, el, ¿Eh? el, el muchacho que hizo 96, 95... No sé qué... qué no, son. no, no. Yo quiero pensar esto. ¿Cuántas cosas podés hacer cuando en realidad no ves la pelea como la tenés que ver? Es decir, ¿podés ir eh, ¿podés ir al baño? Vamos, a ser, vamos sí. a ser criollo. ¿Podés ir a tomarte una copita? Y si no dormiste bien esa noche, te quedaste dormido sobre la tarima y se te olvidó la tarjeta. No había un punto ahí. No, Chau. no, había mucho más diferencia. Eh, también un, un pequeño corte, pero la velada del Cierverdome en Pontiac, Michigan, sí. Estados Unidos, quedó en manos de Timothy Bradley, quien ahora, bueno, quiere lo, los grandes nombres y, y, sí, sí, y sí. los grandes montos de, de bolsas a claro, recaudar. Claro, sí, sí. También eh, tuvimos, bueno, eh, eh, velada aquí sí. Yo quiero que vos me digas tu opinión con relación a la pelea de Jessica Bob pero no, no no quiero en este sentido que yo sincero sincero contigo. Yo el ojo otro día no se, lo leía. Ojo que no se te escape lo, el apodo, ¿eh? Eh, no, yo yo la veía el otro día a la, Dale que te faltan cinco minutos para el apodo, ¿eh? Yo la veía la rubiecita, orionda de Wilde, la con una exposición, se traslada en el cuadrilátero, hace cintura, tiene visteo, cambia de guardia, este, entra y sale, eh, realmente da gusto. Porque es una mujer, muchachos, y, y no por ir en desmérito de una mujer, sino que es Poco habitual ver una mujer con un bagaje técnico, una esgrima boxística, eh, realmente importante. Muy superior a muchos varones, muy superior. El 1-2 lo tira con velocidad, saca bien el golpe ascendente, los cruzados, este, sabe caminar el ring, entra y sale con mucha facilidad, siente el boxeo, lo lleva en la sangre. Quiero ver qué dice mi amigo con Damián Casino. Eh, mira Luis, yo no la vi eh, con todas las luces a Jessica Bob uh -huh. eh, Tiene un, Jessica siempre tiene una, una técnica eh, inigualable eh, un bagaje eh, si se quiere extraordinario porque es una boxeadora que como sí, yo sí, siempre sí. te digo parece un varón Ajá. combatiendo sí, sí. pero ya bueno se está enfrentando a boxeadoras de diferente nivel ¿eh? esta chica Karina Moreno La norteamericana quien vino a pelearle de igual igual A quitarle la, las coronas OMB y AMB mini mosca Que, sí. que posee la chica de Wilde eh, Si bien ganó, ganó, ganó la chica ¿eh? Jessica Bo ganó bien, ganó bien Pero la hemos visto hacer eh, grandes peleas Y en esta estuvo un poco dispersa. Eh, uh -huh. Vos mencionaste al principio del programa ese pequeño problema que, que tenía con el cabello. Sí. ¿eh? Un poco que sí. estaba un poquito desordenada. Probablemente sí, sí, sí. el acomodarse el cabello sí, sí. es como cuando el tenista se va y se seca con la con la toalla que, que tiene ahí. para Bueno, porque está un poco disperso, ¿no? No está cran, compenetrado cran. Sí, del sí, todo. Sí, sí. Eh, la chica Moreno hizo un gran combate. No sí. tiene la... El baja técnico que tiene no, Jessica. Era, era muy frontal, muy vertical. Muy frontal. Eh, tira las manos bien, bien paradita, bien afirmada. Este, y bueno, después sí. de esta defensa, eh, Jessica ganó en decisión unánime uh -huh. tras 12, 10 asaltos y, y ya quiere nombres quiere de más, más fustes. Sí, sí, sí. Sí. Es más, ella no solamente quiere más para ella, quiere más para el resto de las pugilistas argentinas. Es decir, quiere peleas de mayor trascendencia para las compatriotas en todas ah. las categorías. Me parece que esto eh, le hace bien al boxeo. En, esta, en este combate recordemos que dio 6 centímetros de ventaja con relación a la... Sí, pelearon eh, las la 108 libras, sí. categoría mini mosca, eh, en los 48 kilos bien. 988 gramos. Las tarjetas de los jurados fueron 99, 91, 98, 92 y 190. Eh, todas a favor de la boxeadora argentina. El resto de los resultados... Roberto Sosa en gran combate... No sé si tuviste sí. la oportunidad de verla Luis... Eh, hizo una gran pelea... Ganando por nocaut técnico en 7... A Davis Pérez... Eh, campeonato AMF de Latin... Super Mosca. También Sebastián Rodríguez... Le ganó en decisión unánime... Tras 6 asaltos a Santiago Acosta... En sí, categoría vi. Gallo. Vi, anda bien eh, en sí, en sí. Santiago. Marisa Núñez ganó en decisión dividida tras cuatro asaltos también, a Linda Laura Leca en la categoría Super Gallo. Y por último tenemos a, a Luis Usolito quien ganó en decisión unánime tras cuatro asaltos también, a Eduardo Carrasco en categoría Super Gallo. Bien. Eh, esta eh... fue la velada del pasado fin de semana. Bárbaro. Nos vamos a ir a un corte comercial, a un tema musical, por supuesto. Aníbal nos va a llevar... Cuando retornemos vamos a dar el ganador de la remera de Olimpia Deportes, quien les ha acertado el apodo de Jessica Bob, y por supuesto van llegando algunos mensajitos, todavía nos falta un par, ya un par ya está hecho, de las entradas para el festival, para la noche de boxeo del viernes 4 de febrero, en el Club Ciclón, allí en la calle Saavedra, que organiza Alfredo Rivero, llegate dos pares de entradas, hay uno que tiene asignación. Nos falta entregar el otro. Agradecemos enorme, profundamente, a todos aquellos que nos acompañan desde lo comercial y desde la audiencia. Y ojalá nos esté escuchando la gente de una prestigiosa casa de trofeos, la mejor, la más grande, la más rica en productos a la hora de reconocer al deportista. Trofeos, plaquetas, presentes, de todo tipo de calidad porque nosotros tenemos la sana intención de a quienes hicieron cosas importantes y hacen cosas importantes por el boxeo, en las distintas veladas les vayamos acercando, por supuesto, el reconocimiento. Aníbal se lleva todo esto, que es Boxeo Planeta 88.9, volvemos después del tema musical y los comerciales. El conocido amado era el que no se adivina a la Boxeo Planeta. En 88.9 estás compartiendo Boxeo Planeta.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 Ya tenemos los sí, ganadores, Luis. Sí, señor. La remera y es un gustazo porque este muchacho eh, en primera línea. Eh, se llama Gabriel Muñoz. Nos está escuchando desde Buenos Aires. El abrazo grande para vos. Consideramos que, que sos uno de los granitos de arena más importantes que tiene eh, la actividad pugilística porque sos un hombre que, que ama el boxeo y que, por supuesto, sabe, entiende, sabe de qué se trata. Y, bueno, es un gustazo. Vas a a tener la posibilidad de Gabriel de, de llevarte la remera de Boxeo Planeta Gentileza olimpia Deportes Él también tiene su blog Luis ¿eh? boxeo Bien. Eh, blog argentino de boxeo.blogspot.com Bárbaro el abrazo grande para el amigo Gabriel Muñoz el primer par de entradas Andrés y Gerardo de la zona sur y por supuesto José Luis y Susana de Barrio Choyortu se llevan el otro par de entradas para el festival de boxeo que se va a celebrar en el Club Ciclón, Calle Saavedra al 600, Alfredo Rivero organiza y por supuesto algunos de los apellidos importantes que van a estar en la velada del viernes son los siguientes. Y va a estar presentándose Brian Sarza. Eh, se va a hacer la tercera pelea entre el Rottweiler Escobar y Hugo Quirós. Eh, la tercera es la vencida. La tercera es la vencida porque la última pelea que hicieron eh, fue un fallo discutido, te acordás que Enrique sí, sí. Sánchez estuvo muy disconforme con lo que fue el resultado de esa contienda. Sí. ¿eh? Los jueces habían determinado que había ganado Quirós y para, para los que vimos la pelea fue muy pareja. Había uh -huh. que, que hilar muy fino para encontrar un ganador. Uh -huh. También va a estar el chico Alejandro Cejas eh, combatiendo con Luis Barnichea. Ya uh -huh. confirmada esa pelea, con, eh, viene de San Pedro, provincia de Buenos Aires, a pelearlo a, al chico Cejas. Esto va a ser este viernes en Saavedra 6.42, Club Ciclón. No falte, si agradecemos muchísimo la gentileza que han tenido de acercarnos a este par de entradas para poder obsequiar. ¿eh? Forma parte de, de, de hacer un, una, un festival realmente que, que va creciendo, que se va enriqueciendo paulatinamente. Eh, antes de que vayamos a lo que viene, déjame recordarle a la audiencia que el Estadio Norte... Se habilitó el 7 de enero de 1950 con la pelea entre el rosarino Juan Strano y el vallense Dante Nolasco, vencedor por nocau en el décimo round, pero sería la segunda semana de funcionamiento la que le daría la pauta de la convocatoria del nuevo estadio con los 50.000 pesos de recaudación que posibilitarían el mono Gatica y José Ríos, dejando atrás la anterior cifra tope alcanzada por Plisant, tres décadas atrás. A partir de ese momento el Estadio Norte mantendría una programación regular que iba desde las categorías de aficionados y amateurs a peleas profesionales, dando un impulso notable al boxeo, incluyendo en algunas etapas los espectáculos de lucha muy en boga entre el 50 y el 60 que también provocaban el entusiasmo popular. En la década transcurrida 50 y 60 pasarían por el cuadrilátero figuras de renombre internacional como el cubano Kit Gavilán y el norteamericano Sandy Sadler, ambos campeones mundiales como lo serían los argentinos Pascual Pérez y Horacio Acabalo, que también subirían al ring en la popular esquina del barrio Arroyito. También pelearían en el Estadio Norte otros nombres relevantes como Eduardo Lauce, Andrés Celpa y Oscar Natalio Ringo Bonavena. Estadio Norte de Rosario, uno de los de más historia en el pugilismo nacional en el barrio Arroyito. Pequeñas perlitas, pequeños repasos, memoria de lo que fue el boxeo rosarino, que con Buneta, con Pita, con Ríos y con tanta gente, grandes. Eh, vistió a Melio Piseda, vistió el boxeo nacional. Qué lindo es el recuerdo, Luis, de, sí. de los grandes no, boxeadores rosarinos. Lo y, vamos a y, hacer siempre. Y todo a nivel nacional. Y además sepan También ustedes... en el blog, disculpame, sí. en el blog eh, estamos haciendo, eh, gracias a la ah. gentileza de Enrique Sánchez, sí. eh, que me, me permite bueno tomar algunas fotos de, de su página y poderlas eh, volcar a nuestro blog uh -huh. eh, en lo que denominamos colección de fotos históricas. Estamos, fotos sí, sí, estamos sí eh, poniendo fotos de, de todas las épocas del boxeo eh, nacional y mundial para que, bueno, se entrelace claro. con lo que es el, el boxeo sí. de actualidad. Además, es tan hermoso saber que, que un extranjero, donde a lo mejor no, no podemos comunicarnos por el idioma, pero que conocen realmente de, de la actividad, eh, si lo doblamos un poquitito, por ejemplo, en inglés en algunos casos, eh, poner las figuras como a Acabalo, Pascual Pérez, Nicolino Loche, y todo, nos, nos, pone realmente, nos pone realmente bien. ¿Le metemos el cierre con lo que viene, Damián? Déjame antes eh, mandarle el saludo sí. grande a Diego Romero eh, Periodista que colabora habitualmente también con Boxeo Planeta uh -huh. eh, A ellos eh, es del equipo de campeones en el ring eh, De la provincia de Buenos Aires eh, Lo podés escuchar los miércoles de 21 a 22 horas Y los sábados de 23.30 a 2 Ay. Transmitiendo en vivo por cadena ECO Gracias ah. entonces a todo el equipo de los campeones en el ring eh, Y a su titular Mingo Rafaelli. Cadena Eco eh, tiene mucho prestigio, ¿eh? tiene una audiencia sí, es una... espectacular sí. en Buenos Aires, yo lo sé por la gente que está en el ambiente del fútbol, Cadena Eco es de primera línea. Bueno Luis, eh, rapidito te cuento lo que va a ser la velada del fin de semana, televisada por Teis Sport eh, en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, la, eh, la cordobesa Carolina Marcela Gutiérrez Gaite con un récord de 18-2-0 con 13 nocauts estará enfrentando a, en el playón municipal de Villa Carlos Paz a la colombiana Paulina Cardona, que viene con un palmares de 17-7-4 con 7, 7 nocauts bueno. Estarán enfrentándose eh, por el título que posee la boxeadora cordobesa, Supermosca Interina de la Asociación Mundial de Boxeo, eh, en contienda a 10 vueltas. En semifondo, el sanjuanino Fabián, el demonio Orozco, con un récord de 11-1-1, dos peleará a seis rounds en Supergallo con el nicaragüense Rudy Santiago Ruiz, un hombre que viene con unos palmares de 23-15-3 con 15 knockouts. Eh, buena cantidad de peleas aquí en este festival, Luis. Muy eh. nutrido. Eh, Muy va nutrido. a estar eh, Víctor Hugo sí, sí. Castro, uno de los boxeadores que le ganara... Eh, a Sebastián Luján, una de las uh -huh. peleas que ha perdido Sebastián. Víctor Hugo Castro se estará enfrentando a Mariano Carranza. En super ligero a cuatro asaltos. Diego Tejerina eh, combatirá con Claudio Liendro en categoría super pluma a cuatro vueltas. Lucas Baez estará enfrentando es. a Matías González en categoría pluma. Eh, a cuatro capítulos también. Bien. Y como última pelea en la televisación de Teis Sport este sábado, a partir de las 23 horas, estará haciendo la pelea final. Hernán Paredes con Sergio Blanco en categoría super ligero a cuatro rounds. Pero la pelea de fondo, te repetimos, en Villa Carlos Paz, en el playón municipal, estará enfrentando y veremos la gran contienda entre Marcela, eh, Carolina Marcela Gutiérrez. Eh, frente a la colombiana Paulina Cardona. Creo que Bien. hemos hecho sí. un buen programa, un, un, un, Luis. Un buen repaso, por eh, lo menos el intento. Es lo, lo que lo tratamos desde de aquí de Boxeo Planeta, eh, es dejar eh, toda la información que, que tenemos junto a Luis Parpaceli y, bueno, apoyar al pugilismo. El saludo también a los muchachos de, de Luciano Eh, Ploner, el, boxeo, el, el gimnasio que, que habitualmente eh, yo estoy concurriendo claro, y, está bien. y que los amigos siempre tienen la radio ahí prendida y se te escuché en el programa, qué lindo que salió sal, eh, saludos a, bueno, a Aníbal, le, a, le, a le Luis le agradezco muchísimo, también eh, queremos eh, complacer a, a Chaparro, eh, a la gente de La Ferrara y, y, y a todo el universo que rodea a Enrique Sánchez, eh. nos vamos haciendo de, de muchos amigos, este, por supuesto a veces a Chiche Leonard, que, que suele escucharnos y por supuesto que en cualquier momento vamos, queremos hablar con Noé González. ¿Eh? Quiero ya Vamos a, tener vamos la a traerlo a Pabrito Barbosa, los, los aquí, ¿eh? en a Seba Luján, que se venga un día. Este, así que bueno, eh, recordamos que Andrés y Gerardo de Zona Sur, José Luis y Susana de Chesortu, se llevan los dos pares de entradas para el Festival de Ciclón el día viernes, no faltes, y que la remera es para Gabriel Muñoz desde Buenos Aires. Bueno, te cuento entonces que podés eh, escuchar el programa grabado, si no tuviste la oportunidad, ¿eh? por algún motivo laboral, lo podés escuchar a través de www.boxeoplaneta.blogspot.com, vas a tener la oportunidad de escuchar el programa del día de hoy, nuestro programa número 21, a través de boxeoplaneta.blogspot. Dejanos tus comentarios, opiniones Lo que queremos sí. eh, junto a Luis Parpaceli En este programa es crecer Tratar de que todo el mundo tenga y, la oportunidad claro. De decir lo que piensa Si querés eh, charlar en vivo Podés llamar al 424-2769 En el próximo programa vas a tener tu lugar sí, Dejanos tu opinión sí, sí. Dejanos tu consulta crecemos, crecemos con el hombre de boxeo Crecemos con el hombre de boxeo Si sos boxeador, más? cuidate Si sos manager o entrenador Cuidalo Si organizás boxeo, hacelo lo mejor que puedas, que desde acá te vamos a apoyar para consolidar realmente un buen producto. Y, por supuesto, desde la 88.9, Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina, el abrazo para todos aquellos que nos escuchan. Y algún día vamos a poner en el blog, en cuatro o cinco idiomas, la gratitud de compartir junto a nosotros esto que es... Boxeo Planeta. Hasta el próximo miércoles. Aníbal, gracias, querido.